instante Dentro de un sueño rosa De esos que endulzan el alma Usando las palabras en verso Juego con las palabras Y trato de encontrar rimas Unas veces solo por escribirlas Sin más símbolo que el de mis tonterías Juego desde la penumbra Porque yo no soy poeta Y si lo fuera sería el más sofista de los sofistas. Assimilating Suck my adrenaline Assimilating It makes you strong Blow with me Destroy me It makes you strong noches, amigas y amigos de El Sótano. Bienvenidos, bienvenidas a esta fría noche de miércoles 13 de febrero del año 2008. Hacía tiempo que los niños del planeta no bajábamos al sótano a compartir nuestras palabras, nuestras ideas, nuestras imágenes que revolotean en nuestra alma, nuestros sonidos algunos más alegres y otros más oscuros hoy venimos cargaditos de intención ¿Quién? Pazo mi mirada hacia un horizonte sin fondo, punto muerto. Esfuerzo suprimo por romper el silencio, que camina en un lecho de sombras. organizó figuras confusas, llena de fechas y números, que saltaron de relojes cansados, pasados de moda, a un late. Hay un hilo de esperanza que se alarga y se encoge, como termómetro. Para saber si es posible vivir, dejar vivir... O ser solamente latido en la gran orquesta de seres... Sumirme en un mar de ilusiones... Sueños dorados, fantasías... Fondear los placeres... Saborear un mundo que no tenemos... Y que la mirada codicia... En un almuerzo con la boca cerrada y de ilusión abierta... Ya me decía mi madre... Alcancía de pobre fue tu vientre, yo no he sido sol que alumbre, tan solo luna de una noche de sombras. Esperando que amanezca en mi esperanza, mientras tanto duermo y sueño. Tensos, ...decíamos que volvíamos al sótano... ...no podría ser de otra manera... ...después de... ...estas vacaciones forzadas... ...de... ...de... ...el sótano... ...aunque nunca hemos dejado de estar aquí... ...aunque fuera en lata... ...aunque fuera solamente... ...sonando... Eh, ...aunque sea sin hablar... ...a veces desaparecer es una buena... ...forma de tomar vacaciones... y ...y volver más intensos, con más fuerza. Aquí, a este rincón de pensamiento, de, de compartir, de sonidos, de música. Y de música eh, potente, como son los grandes, los únicos, los maravillosos. Reyes entre reyes, Fear Factory, ArcGIC, se llama este disco... Son simplemente brutales I watch you tap for blood in my ve My heart your feet on to keep you sustained A parasite that leaves me cold and drain Me santifico con mi propio ritual y mis sagradas palabras. Me conmemoro y me perdono, me crucifico y me resucito, según mis propias escrituras. Escribo mis libros sagrados, pero dudo que sean palabra de Dios. De mi génesis a mi apocalipsis se pasa en un parpadeo, un parpadeo que limpia las lágrimas de mis ojos, lágrimas que hacen parte del ritual de santificación. Lágrimas que purifican hasta el agua bendita, que bautizan lo innombrable y que me liberan de ser libre. No hay catedral ni capilla, y los iconos representan todo. De rodillas como símbolo de respeto, o simplemente otra posición para descansar. Me santifico, pierdo mi inocencia repitiendo mi oración, me vuelvo sagrado y hasta puedo bendecir, pero en decir que si ya alguien se me adelantó Maxi Swinson, White Zombie, esto es una de las obras de arte de ese personaje, Rob Zombie, y sus antiguos secuaces, White Zombie, sus eh, zombies blancos. Esto es su trabajo Astro Creep 2000, remezclado por these jockeys, scratcher y mezcladores de música avanzada, llamémoslo así, que aunan la tecnología con sonidos, en este caso, de lo más maquiavélicos. El sódano un programa de música, poesía y conciencia. Todos los miércoles nos puedes encontrar aquí, en Radio Municipal de San Javier, en el 90.3 de la FM, si nos sintonizas a través de un transistor en las orillas del puto Mar Menor, aquí en la región de Murcia. Hay otras dos formas de contactar en directo, de escucharnos en directo los miércoles de 10 a 11 de la noche, una es a través de la página web de marearock.com, a través de su radio, de su streaming de radio, marearock.com. Busca allí su radio y nos puedes sintonizar. Y también desde hace no mucho, a través de la página web oficial de esta santa casa de Radio San Javier en www.radio.com punto www.sanjavier.es Allí también podéis contactar, eh, también podéis escucharnos en todas partes del planeta Tierra, cada vez estirando más los brazos para llegar más lejos, cada vez eh, emitiendo para toda la galaxia. Esta vez sí es literal. El, el acto de escuchar este programa de radio aquel que disfrute de otras cosas eh, aparte de, del rock del punk del hip hop, de la música electrónica porque nosotros los niños del planeta que somos quien producimos este programa los que jugamos a esto de hacer radio pues intentamos llegar a algo más transmitir Ese, esas cucarachas que nos rondan... ...por el, la cueva de nuestro cráneo... ...pues aquellos que se atrevan a, a interactuar con, con... ...con el sótano... ...que como decimos que los niños del planeta... ...cada vez somos más, que la familia crece... ...pues podéis hacerlo de distintas maneras... ...hay quien nos hace llegar físicamente una maqueta, un disco... ...como es el caso de Marchita Culbán... ...Tas, Malavergüenza... Noise, grupos de aquí, de la zona de, del Mar Menor, eh, que nos dan en mano una maqueta para que hagamos debido uso de ella, compartiendo con, con vosotros las canciones. Hay otra gente que nos manda un email con algún enlace o directamente con alguna canción en, en MP3 para que la, las pongamos como amigos de Málaga y de Valencia, que las tenemos ahí un poco apartadas, pero que en breve prometemos dar de cuenta de, de esos grupos de música, podéis hacernos llegar vuestras poesías, vuestros textos, vuestras noticias, fechas de concierto, referencias, reseñas de obras de teatro, espectáculos de calle, colectivos, eh, asociaciones, bueno cualquier mierda que se os ocurra, podéis hacernoslas llegar para hacer eco a través de nuestra página web www.elsotanompc.org y a través de este programa de radio que emitimos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Nos podéis hacer llegar, como decimos, por eh, vía email mandando un correo a elsotanompc, todos juntos en minúscula, gmail.com, por correo postal al apartado de correos 133, 730 San Javier, Murcia, España. Hacérnoslas llegar en mano, si nos veis en nuestros lugares favoritos, los bares. Y también, eh, una forma de comunicarnos información, es el teléfono, el 968-5736-00. con... In the gleaming corridor of the 51st floor The money can be made if you really want some more Executive decision, a clinical precision Jumping from the windows filled with indecision I get good advice from the advertising world Treat me nice, party girl Go catch lies where there isn't any So freeze, man, freeze It's the party Refreshers in the corridors are power When tough men to top up long before They'll be out. These snakeskin Soon and your alligator food You don't need a you can take it To the bed I get my advice From the advertising girl, world Treat me nice as a Party girl, go gas live Where there isn't any So free, yeah, free Coca-Cola advertising cocaine Strolling down the Broadway in the rain Life says it I read it in the paper the way there yes it's your life maybe so in the white House from those forty four the barrel can't snort it can splatter on the floor yeah i go feel like pinballs and your tongue feels like a fish you're leaping from the window thing don't give it up who catch like a titan world of treatment nice. eyes The Clash, un clásico entre los clásicos. Dicen que son los eh, precursores del punk inteligente, el punk con mensaje. No solamente el autodestructivo que tanto nos gusta. The Clash, seguimos con este London Calling. Esta canción tal vez os suene algo más. Demi Jazz de The de Class Decía que esta canción nos sonaría algo más Que el Coca-Cola de de, eh, de Class eh, Lo decía por Cortatu Un grupo ibérico No me atrevo a decir español De la península ibérica eh, Que eh, también hacían una versión de este tema un poco más de sonido ska, un poco más rápido, un poco más acelerado Y con su propia letra escuchamos a Fermín con sus Cortatu cantando esta versión de Jimmy Jazz A la calle a mostrarnos a cuerpo que ya es hora. Como podéis comprobar esta no es la versión de, de Fermín Mugruza Escuchamos a la calle mientras buscamos el Jimmy Jazz de Cortatu Ahora sí Giniash de Cortatum. Chop chop. Bruza cuando aún cantaba en castellano, terminando este Jimmy Jazz igual que los de Clash con ese chop chop. Eh, perdón, pedimos perdón por cortar a la calle en directo de Los Cortatu, pero es que queríamos escuchar este Jimmy Jazz también para enlazar un poco con, con ese hilo de los de Clash y para resarcirnos de nuestro pecado. Queremos escuchar uno de los temas favoritos de, de los cortatus de nuestro buen amigo Agus, el batería de los Mala Vergüenza, que es Mierda de Ciudad. Es uno de esos días en los que el mero acto de sentir se traduce en padecer. Quizás la ausencia de hace más difícil la existencia. El pulso se torna débil e inestable. El ánimo decrece en metros cúbicos cuadrados de tiempo. La lluvia corta en gotas afiladas que el frío solidifica. Solo en el centro de una pista del extrarradio, empapado hasta las trancas, hasta las entrañas, el cielo techo, el suelo vacío, del mismo color hormigonado. <risa> noticias. Informativos de Radio Nacional. Son las 11 de la noche, las 10 Canarias.